Estamos tan fiestero. Oye,、oh, esa canción. Qué contenta Pero... la canción. ¿Qué pasó, artritis? Soy yo, I delay. Soy yo. Le I delay. No, no, no hay delay. Hay pocas. Pocaso. pocaso. pocaso.、Eh, ¿Qué pasó? Que nos cambiaron la cortina y esas cosas. Están bail... danzarinas. Ay, ¿ah, h e é lo q u é pasa? ¿Qué pasa? Hoy es el capítulo número 100 de Incompetencia Radial. Rechanfle. Número 50, capítulo número 50. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Nadie.、Hombre. Nadie. Vamos a saludar al público que nuevamente acompaña en competencia radial. Hola público. Hey, hola, público. Hola, público. Hola. Cada, cada vez hay más gente. <risa> cada vez. Cada vez hay más gente. Estoy un poco, voy a acercar un poco esto porque estoy hablando un poco bajo. ¿Qué es esto? Esto es el micrófono que el nos、Michael. ha acompañado desde el capítulo 33 de Incompetencia Radial. ¿Cómo olvidarlo cuando rompimos ese.? Supongo que, que... no tienen la estadística verdadera de cuando empezamos a u s ¿sí? no. este... oh, yeah. no. yeah. a r esto. No, e s o s decir. Direcciones a Incompetencia Radial.blogspot.com. Correo Incompetencia Radial.gmail.com. Y ahí estamos todos ciberconectados con la ciberonda de los ciberamigos. Y La...、ah, vamos、sí. a hacer s i g a r amigos acá. ¿eh? Y ahí están las direcciones de las partes donde nos transmiten. De todas las partes. De todos los lugares. Oye, hay que decir que, que me informaron que el equipo de diseño en competencia real va, va a, a, a modernizar el blog. ¿Ah, sí? sí? ¿Qué van a hacer? No sé, lo quieren dejar como ese blog de beoriginal.cl. Ah, ese que le copia a otro blog. Ejemplo, no, pero no diga esas cosas. ¿Ah, Mauro, no es que nos van a echar. A ah, no, pero es que tiene un parecido con ese、no、otro. ¿Cómo, sé, se sí, no, no no, ¿Cómo se llama? no, no importa. c ó m o se llama? d e l de Urban Outfighters. <risa> pero bueno, eso es harina de otro costal. No le copia, por si acaso. Se parece. Es distinto. ¿Han cachado eso? que Referentes gráficos que le llaman. Le d e c í a un profesor que terminó loco y separado. Que se llama Correa. El poder de, de la comunicación no puede hacer b u l l a r s e de todo el mundo. ¿Qué pasó? Se separó Correa, Se separó Correa、oh. de la profesora de cómics. Sí, y era profesora de dibujo principalmente. Ah, ya. Yo a o、no、a tomé cómics porque yo al dibujo no le pegaba mucho. ¿Qué onda a la piscina? ¿Están celebrando? Sí, con que t o dieron 10. Con q e te dieron 50. Toda esa profesora era mucha mujer para ese profesor. Oh, p <risa> o、oh, r q u é cuando me r í o me d u e l e el cuella, no me a c h o Como una burbuja acá. Un Debe、guau. ser el veneno de las arácnidas, pero ya hablaremos de eso. Ya hablaremos de eso. Ya vamos a partir entonces con harto ánimo. ¿Quién viene, Mauro? ¿Quién, ¿Quién? viene a Estudios i n f e r n o a cantar en vivo? ¡Ani! n ¿Ani? e n ¿La e huerfanita? Creo que、Yo、sí,、claro、que sí decían que era la, la Britney Spears del indie. La Britney Spears. ¿Quién l a Spears? Britney s dijo eso? Debe haber sido en zona de contacto en ese paje. Quín, no, a mí me parece、este. que fue en el programa de Super 45. Oh, esa gente está en e x p e c t a t i v l e encuentro toda la razón. Mu hace mucho tiempo. l e encuentro toda la razón. Ah, ¿y cuál es la canción? Se llama Sweet. ¿Sweet? Como yo. No. Y El disco se llama Don't Stop. Es un disco relativamente nuevo. Estamos c a n d o puras novedades. ¿Tú, tú, yo lo he escuchado el disco completo, tú lo habéis escuchado, Ignatz. ¿Qué te ha parecido?、Sí. Yo, como que empezó bien, empezó bien, empezó a apagarse y terminó mal. Te empecé a adelantar después. Mal disco. Muy malo. ¿A ti te había gustado no, bastante te,、oh, el p o l o o El otro era p o l o l El a n o m e Eres que se te ha inspirado en su novio muerto. Sí, le, le, hace le hace falta a su novio muerto, parece.、Sí. Tiene que morir otro pololo de Annie para que se reinspire. Así sí, que a s e s i n e n l o Vamos con eso, Annie.、Uh, sweet. Escuchando. Incompetencia radial, tu hora de j u g o semanal. La de la música bonita. Estuvimos、yeah. escuchando anteriormente en Incompetencia radial. Annie con la canción Sweet. Y luego Friendly Fires del disco homónimo.、Eh, la canción es Jump in the Pool. l n o habíamos puesto Friendly Fires la semana pasada? s h h Ah, ya. ¿Lo he c o g a d o No, no, parece que no. Ya,、yeah. no importa. d <risa> a l o o l v i d a l e s preocupa? No. Ojalá que no sea la misma canción como nos pasó una vez. Pero nadie se dio cuenta, ¿sabes? Son、no. súper poco adeptos al programa. ¿Adeptos? ¿Adictos?、Eh... adeptos, ad Lo que sea. Son súper poco、programa. fijones, ya. O, o no l o s escuchan.、No、sé. Eso lo resume todo. Como la gente de Podcaster.serie que no nos escucha. Son malos. Son malos. Ah, nos no, enviaron una encuesta. No sé si la viste. Sí, la vi. No la contesté. Yo tampoco, es que tenemos que hablar con el holding con esas cosas porque、claro. después nos pueden despedir. Yo creo que Doña Charma debería responder la encuesta. Si,、sí, yo no sé, se ha dejado estar Doña Charma. s í la producción, mira cómo está saliendo el programa. Están como las wifas. Delay, delay. Te picaron las arácnidas. Si, í m r te picaron un montón、Esa、de arácnidas. s como、sí. colmillos. Pero,、sí. pero no tenemos ninguna seguridad de que sean arañas lo ¿no? que te pico.、Pues? ¿Y qué más pica? Ah, o no, no, no. Eso es mitología, s Como creen los dragones. Las chinitas. Las chinitas. En algunas partes de las chinitas le dicen mariquitas. Las hormiga ¿La hormiga la hormiga、no、hormigas también pican. Las hormigas también pican. Pero como ya tenemos hormigas, e s para los dulces. Mira, Por eso, viste, tú dijiste que eres a sweet. Mira. Mira, p u e Impresentable, <risa> y d e p u e s tengo que salir hacia la calle. Voy a tener que andar con chaleco. He tenido en el cogote, pero eso no sé si es un chupón o es. ¿Cómo te le ocurre? q u é ordinario. Esas cosas son de ustedes, los jóvenes. Nosotros, los ancianos, nos pican increíble. Tengo el brazo fiebreado, como el de Mauro que está fiebreado, pero por otras razones. Oh, sí. Oh, pero es que, Mauro, ustedes vieran. ¿Vas a subir ese, una foto de tu tatuaje? No, ¿por qué no? No, porque me van a reconocer en la calle. Pero yo les los puedo describir. El tatuaje es un hombre musculoso. Con un ancla en el pecho. Un Adán. Y en el otro tiene a Eva. <risa> Impresionante, mauro. Imprescindible. Yo me voy a tatuar mis picadas de arácnida. Le hago cuenta cómo, cómo fue el, el, la anécdota de l a a r á c n i d a Ay, ¿querés que le cuente que Sí. <risa> yo trabajo en una casa haciendo el aseo. Entonces <risa> tuve que ir a. Onda, como la señora con que yo trabajo del aseo. Me dijo, oiga, ¿puede usted ir a ver allá arriba.? El, el, el de entretecho. o no te、hay? tutea la señora? No me tutea, Hasta tu grado de respeto. Claro, es que no me conoce ese problema. La cosa es que、eh, fui a bajar una ventana del entretecho. Entretecho, no sé cómo le llaman eso. Entretecho se llama eso. Y uno ¿no? que hay en departamento no tiene esas cosas, p u e Mauro. Claro, todo b i e la ventana del entretecho y salía el tercer piso. La cosa es que después caché que la ventana está hecha para atrás completamente y digo, oh, qué arriesgado esto, voy a tener que asomarme por el, los techos como el hombre Spider-Man. El hombre, va a c a la redundancia. <risa> y, y, y ya, pues empiezo a tirar de vuelta esta cosa que se había girado completo y empiezan a sonar como que empiezan a caer sedimentos, ¿cachai? Ah, chanfle. Sí, y yo ahí dije, oh, voy a fallecer, aquí aquí me come la araña rincón. <risa> Y nada, p u e lo cerré, cumplí mi meta y no me, no me picó nada, p u e Hasta l u e o Como 15 minutos en la micro empecé a sentir fiebre, mareo, todo terrible. Necrosis. Necrosis, brazo negro. Y aquí está, p u e c ó m o lo ven? No, no lo ven, bueno, en usted realidad.、No、lo ven. ¿Cuándo vamos a hacer Incompetencia Radial t e l e v i s i ó n ¿Ah? No sé,、bro. en algún momento yo creo, que, que, yo lo creo que lo vamos a hacerlo. No es que uno que es tan h i s t r i ó n i c o que anda mostrando uno d sus tatuajes y otro más glamoroso es que muestran sus picadas. En、chulo? algún momento salió como la clásica talla de que era de que Gennard de m á s e r a picado de la araña. Ah. Ah. <ríe> chicho <ríe> Irán en el humor, á l v a r o、Álvaro、Sala, no sé, como ese tipo. De... No, no, era Chicho Irán. <ríe> No fue él, fue de otra persona. <risa> no, tú sabías a lo que me refiero.、Ah. ya, boom. ¿Y, y e s o fue el blog ¿y para contar esta ¿Y anécdota sin sabor? ¿Cómo que sin sabor? Bueno, nadie se comió las arácnidas, pero las arácnidas te probaron a ti. Mauro dice que fue porque yo maté una arácnida una vez. Sí,、bo. A lo mejor mataste a la reina a r á c a A la reina. Mató a la arácnida. De hecho, s u b í unas fotos a internet de la arácnida pre-fashion emergency y post-fashion emergency. Queremos ponerla en el blog. Para que entiendan esta c o n v e r s a c i ó n Sí, ya, me parece excelente. Al mal paso, darle prisa. Y Vamos con Astronautalis. La canción es <risa> Secrets of the Universe. <risa> Cut open in the line n d weave n g she swelled like the ribcage of lions breathing They pulled till you swore that the rope was bleeding It c o r e p o u r e d from the palms of gods and heathens e n that bell dipped down in the stygian deep And t h e y known that the omens are spoken evil But those four souls ignore that awful t h e n g t h e y dancing like their lantern candles Every old song knows songs to sing Can resurrect man's mighty news Cannot raise a diving bell Cannot raise a diving bell Cannot raise a diving w e l l t h e s a n g u i n e sunset on the evening In the sea like glass t h a t was far t o b e a t a l、we'll、Though the line ran tight to the bell beneath it Heaven is where the devil always hides his secrets Let me teach you songs that'll fare you well They may draw you maps through the gates of hell. Who would kill those men? No one can tell. The secrets of the diving bell. The secrets of the diving bell. The secrets of the diving bell. Every old son knows s o n g s to sing. Things go wrong. a n k you. Jackson was a greedy boy. That's right, he liked to stuff his face. The thing that gave that boy the greatest joy was eating far too many cakes. And he ate one, two, three, four. But Jackie wanted more, five, six, seven, eight. Jackie had another plate, and by the time he got to twenty, anybody would have thought that he'd had plenty. But he had another. Which makes it 28. So when he got to 28, he stopped. He stopped eating cakes, but only because he'd run out of cakes. But Jackie Jackson was a greedy boy. Yes, he said, I've not had enough. I think that I could eat a thousand cakes, that I could eat a thousand more. Because, because I love the, taste of, I、like、the taste of tasty cakes. I think I'll find myself、A、some more.、Like、And he did. He went down to the local shop where there were loads of cakes. Loads of cakes. So he ate one, two, three, four, five, and six. w h i l e Jackie was a little bit sick and didn't stop. And he got to eight and said, I love the taste of cakes. I love the taste of cakes. I of kicks. I'll try, I e a t all day and I l e a t all night. And one, two, three, four. Jackie had a little bit more a n d seventeen. He said, I mean to eat until the shop is clean of cakes. And all the cakes pass through my mouth. I munched them up and then I put h e My large expanding gut. And he did. He ate 32 cakes in that shop. And、uh, he'd already eaten 28 cakes. 28 and 32, that means he'd eaten 60 cakes. And well, do you think Jackie Jackson had eaten enough cakes?、Kicks? Well, Jackie Jackson was a greedy boy. He said, I'll never have enough. He ate 10, 20, 30, 40. Jackie said he never thought he could he'd eat so many tasty cakes and ate another e i g h Jackie gave a little moan, his stomach gave a little groan. Jackie yelled and cried, Oh, no, I think my bad e e l l l y s o o v r e e d My b l l y s overloaded. My b e l l y s overloaded. My b e l l y s overloaded. My b e l l y s overloaded. Bang! <tose> Jackie exploded. He'd eaten over two hundred. Two hundred cakes. He didn't two hundred cakes, and Jackie Jackson? Well, Jackie was dead. Show us great to see after. Seven Por Porque yo、sí. hubiera esperado que tuviéramos c o n un episodio de aniversario, que estuviéramos haciendo algo especial, que、sí. tuviéramos una fiesta. La, po、sí. la pospusieron. Hasta n u e v í s e pensaron que, de que con la crisis económica que hay en este momento, teníamos que esperar unos cuantos meses para celebrar el cumpleaños. No un cumpleaños, el, tampoco un aniversario. A ver, podríamos hacer unas g i n c a n a s Ahí、sí. con, con nuestro s auditor de estrellas. Caché. Sí, ya bueno, pero ya no nos q u e d a n ni auditor de estrellas.、Pues. Están o y e n d o todos. Ya se, ya se fueron, ya pero, huyeron. A ver, ¿qué auditores nos quedan? Es que tenemos otros más encima, exiliados que, que viven fuera. Salud, ha Saludos a los que vienen en Alemania, en Canadá, en. y. bueno, eso. No, pero tenemos eh, eh, radio escucha en Concepción también. ¿Teníamos en Quilpue? Teníamos, lo perdimos. No teníamos. Lo perdimos. Oh. oh. Un minuto de silencio. ¿En a r i c a ¿No seguirán escuchando en a r i c a no? En a r i c a sí, pues a r i c a siempre tica. Ahora me cae bien a r i c a ¿Sí? No. ¿Y qué más <ríe> tenemos? Bueno, ¿para qué vamos ¿Sí? a seguir nombrando? <risa> Pasemos mejor a lo que nos convoca. Ya tú me e s t á s contando la historia de un diseñador no n o n o p o r qué? ¿Por q u e yo te lo estaba contando? ¿No lo、no、me e s t á s contando? Tienes que decirlo como más así como tirarlo al aire para que no s e caiga a mí la responsabilidad de los datos malos, p u m Mauro. Uy. Uy, ¿Sabes escuché lo que e s c u c h é por ahí, por ahí que había un diseñador manilarga. ¿Manilarga? ¿A qué te refieres con manilarga, Mauro? Ahora esto es raro porque yo lo chico había salido en las noticias hace poco. Sí. De un diseñador que en su tiempo libre, digamos, organizaba equipos de, de, de ladrones profesionales que asaltaban distintos lugares. No sé por q u estoy inventando en este momento, un, un pero. u e pasar. Ponle tú, no sé, una bomba de servicio. Ya.、Yeah. Eh, y con equipo, con b u e n e s especializados、oh, en cada、yeah. cosa. Pero él realmente tenía como caleta de plata.、Bro. Claro. Onda había nacido u n cunita de oro, como dicen. Como nosotros. Entonces, que él solamente lo hacía por la emoción, por la diversión. Ya... Yo esto mismo, exactamente lo mismo, lo había escuchado hace. Un tiempo atrás, yo creo, no sé, varios meses atrás. ¿Dónde? Lo había escuchado de una persona cercana que de hecho estaba de público acá. ¡Oh! Ay, ese, eso explica la desaparición de <risa> floreros japoneses. Que ese diseñador industrial fue compañero de, uno de, de, uno, de una de las personas que ha venido acá como、mm -hmm. público. Había sido compañero en la carrera de, de diseño industrial. Como que, no, esto se puso peligroso, ahora nos van a indagar. Si a q u e n o s sea,、no、escuchara sería así. Sí, yo, pero nadie a, los escucha. yo aquí voy a hacer caso m i s o e s o que escuché ahora al último.、Eh, pero bueno, entonces tú lo escuchaste. Pero es que la noticia fue que lo condenaron. parece que se fue. A lo mejor esto es a pase de tiempo.、Puede、pero decir, claro. Sí, ¿eh? Eh, creo que el nombre del diseñador es Leo Prieto. ¿o no? <risa> no,、oh, me, me acaba de tomar la corriente el, el audífono. <risa> <risa> Doña de Charma me aplico corriente. No, no es Leo Prieto, me dice. Eres un hombre sincero de donde crece la palma. Ah, no, yo jamás me llevo el Leopeto porque no sé quién es. De verdad. Ah.、Uh. Él tampoco sabe quién eres. No tiene la más remota idea. Eso es lo bueno de estos podcasts, que uno es anónimo. Los invito a hacer un podcast a ustedes también para que hagan estas denuncias anónimas. Para que sean más competentes. Ya, g y ¿qué, ¿qué más? Y ya, g e y este tipo. Es bueno, de... el, claro,、eh, tú lo resumiste muy bien la historia y me dejaste ¿Ah? sin palabras. s、oh, chavos! Pero es, esto no es primera vez que lo escucho porque yo la otra vez que vi el Discovery Channel, porque yo veo el Discovery Channel igual、yeah. que el Negro Piñera, y salió un caso de unas como colegialas. Cuatro colegialas、uh -huh. también que g a n a n un colegio muy exclusivo en Londres, digo Londres porque hablaban inglés, no e s una cosa muy. Ahorita tanto p u haber s i o India también.、Uh -huh. La cosa es que estas niñitas se juntaron y asaltaban, como claro, servicentros, pero como las tiendas de los servicentros,、uh -huh. los mini markets, eso, y lo asaltaban、pues、hasta que las pillaron y eran cuatro niñitas muy acomodadas y lo hacían también por. Porque le atraía la emoción eso. Por el rush. ¿Tú alguna vez robaste por emoción? Por emoción no, nunca. Por necesidad solamente. Ah, pero quién no. vos. Y por envidia también. Pero es que esos son motivos nobles, pues Mauro. Claro. Sobre todo envidia. a c u á n t o bomberos que se hacen? Bomberos por la emoción de andar en el carro y estar en el i n c e n d i Yo he sabido. De bomberos pirómanos. De bomberos que son pirómanos, de bomberos que inician los incendios. Y he escuchado más de una historia al respecto. Sí, pues. O sea, bueno, en la s noticia s cada cierto tiempo aparece el, bombero, el pirómano. bombero pirómano que inició el incendio. Que genio, wey. Ellos son súper enfermos, si ¿sí? yo no sé, porque la gente les coopera. Yo cuando los veo les digo, enfermo, enfermo, ay,、y、salgo c o r r i e n d o Ay, mi romano j u l i a quiero a m a n o para allá, no tengo plata. Así, pues, es cierto. Entonces, como que no se puede confiar ni de los bomberos ni de los diseñadores, pues. Claro, si quieren sentir la emoción, hagan un podcast. u y mirad cómo estamos acá, g ü e Uh, vertiginoso. La adrenalina es increíble, g ü e Sí, es impresionante. Ya, hoy a todo esto estuvimos escuchando <risa> Astral t a l i s Ah, sí. ¿Y después qué escuchamos? Escuchamos a Franz Ferdinand con la canción Jackie Jackson. Ahora es... vamos a escuchar otra cosa, ¿cierto? Vamos a escuchar a Passion p i t La canción se llama <risa> Sleepy Head. Es muy bueno este grupo, ¿ah? ¿eh? Ojo. Y todo es going to the beat. Y todo es going to the beat. Y todo es going to the beat. Competencia radial versión 2.0. ¿Cómo estás, Mauro? Muy bien, Eri, ¿y tú, i g n a c i o Aquí estamos. Oye, te h a cambiado la voz. s í no sé, esto de la, la alergia me tiene un poco mal. ¿Y tu, y tu tos dónde quedó? Ay, anda, anda fino hasta para ser un Mauro radial. Oye, Mauro, así que te, te estáis tatuando. s í bueno, una cosita poca, nada, nada ¿Sí? significante. Nada、sí, significa. Así somos la gente con estilo. La gente del hip hop. Oye, ¿y qué, qué te vaya tatuar ahora? Ya que terminaste de hacer ese peje rey. El atún. Una mariposa. Una mariposa.、Yeah. Oh, parece que tenemos. Llegó、un、el、invitado. público. El, un aplauso para el público.、Eh, el público. ¿Cómo está el público? ¿Cómo lo está pasando el público? Bien. <ríe> Me、estoy comiendo que quito, <risa>、oh, pero no sean así. q u é burlón, <risa> que burlón se ha puesto este podcast. Mira, como desde que llegó el nuevo conductor, subieron en 100 los visitantes al MySpace que no tenemos. Es, es lamentable porque he vuelto. e l no, el tío conductor. Ya, vamos con el, el tío, conductor tío conductor. Es uno de los epítetos más. Penca que c a c h a n la televisión, i <risa> el e tío con Doctors es un vejamen. <risa> ¿Pero qué estuvimos escuchando, Mauro? Passion p i t e y luego. La c a c i ó n St. Peter's Day Festival, Riot, su disco Riot, de Riot, Riot, Ram Riot, Line. Riot, Riot, ¿Por qué tan Riot, Riot, raro con el nombre de la Riot, voz que, Riot, que estamos Riot, poniendo? Rar Rar Rar Rar. Eso es como Red Room. Red Room. Red Room. Ese fue mi aporte lingüístico para el día de hoy. Ahora vamos a ir con lo que nos convoca: los temas de Farándula. ¿Cómo ¿Ven? qué? No, yo dije algo. Tira, más. Tira el t a r d o temático. Ay, ¿Por qué me toca a mí? Porque antes me tocó a mí.、Pues. Ya, yo quiero. Tira el t a r d o temático. Quiero, ah, pero esto, esto me interesa mucho. Esto ¿Cómo? lo leí. <risa> Falleció nuestro querido amigo y fiel auditor del podcast, Paul Newman. Bueno, como ustedes saben. Incoherencia Radio está muy relacionado a la muerte. Y siempre que muere alguna celebridad, <risa> está acá y hablamos de ellos, les rendimos homenaje y nos reímos ya, de yeah, sus cadáveres. Ya hemos estado presentes en las muertes de la Desideria, Julio Martínez, Julio Martínez, Yolanda Montesinos. Yolanda, ¿Se murió, Yolanda Montesinos? <risa> siempre a c a b a m o s a ver esta discusión. Siempre pasa esto. ¿eh? Hemos estado en las muertes del general del pueblo que estuvo, estuvo invitado a c á l o t r a en e un espiritismo. o <risa> q Oh, el público no sabe que era el general del pueblo.、Uh -huh. La van a p e d r e a r la van a p e d r e a r Tenía un nombre, incluso, ¿cómo se llama?、Eh, Bernales. Bernales, claro. Claro, Gloria Benavides también. Bueno, tanta gente que hemos s c u b i e r t o su muerte. Ahora es el turno de Paul Newman. Un actor, pues. Hollywoodero. ¿En qué película salía Paul Newman? Salía en el golpe, con Robert Redford, ¿o no? Redford. Red f o r d Red f o r d Acá hay n a t s tomados, se está moviendo el dedito a los Red Room, por、sí. si acaso. Pido incompetencia real TV. Remítanse、yeah. al resplandor para saber de qué estamos hablando. si Eterno s que no lo,、si、es que no lo han visto. resplandor de una mente sin reporte. c、sí. Con la exagerada actuación de Jack Nicholson.、Oh, ahora me van a colgar, me van a matar. Me van a matar a ti. Ah, ¿no te gusta? <risa> es que está bien, yo creo que para el, pa pa el momento estaba bien. Es. Pero ahora, si s a l e una película nueva y un loco representa a un loco de esa forma,、ah, yo diría no, como. Bah. Bah. ¿Y quién más se murió? Obvio, si sí, si se todos se mueren por, estar, por ser nombrados en Incompetencia de m a d i d nosotros nombramos cuando se mueren, por eso、montaje. se mueren para estar acá. Acá también tenemos que comentar. Tropósito de montaje de y de muerte. <ríe> Absolutamente. <ríe> el sensible fallecimiento de otro auditor, muy fiel al programa que nos escribía hasta mails. Hasta mailses. Debemos comunicar la muerte de Miguel Ángel. ¡Uh, el que pintó la capilla de Sextina! ¡Se murió! ¡Fallece! No, pues、no, t e es un Miguel Ángel mucho más grande.、Ah. Mientras el otro andaba pintando a Dios y al hombre, este veía a la Virgen. ¡Oh! oh. Este lo l e m e p、pues、o r que en tiempos de dictadura se le apareció a la Virgen. ¿Para qué? La gente dice que es un montaje, pero la gente es muy mal hablada, mano. Muy mal hablada. ¿Tú creías que haya sido un montaje de la dictadura para.? No. ¿En qué dictadura di se han para, hecho montajes? ¿Para distraer el público? ¿Para distraer la atención del público? No.、Muy、bueno,、simple. Miguel Ángel, bueno, en tiempo. Así como les comentaba, en, en dictadura se le apareció la virgen. Y en democracia se le desapareció el que que con qué. <risa> o sea, se cambió de sexo. Se cambió de sexo. Pues está i n c ó m o d o con su sexo. Y decían de. Como que el. Bueno, el montaje decía de que él siempre había sido mujer. r l a v e r d a、ah, d、no, Decían pero... eso. Y, no, si siempre había sido mujer, pero se hacía pasar por hombre.、Ah, bien, y q u e era la terrible operación? <risa> le habían cortado los 5 kilos de. <risa> <risa> o h、oh, oh. ¿Qué pasó con el explicit content? El filtro no está funcionando acá, Nico. Estoy seguro que me van a censurar así. v a o s a ver si. v e r lo despego. p i d a n parece. La indemnización es muy jugosa. Ya <risa> llevamos 50 capítulos p o r c a b r o s ¿eh? eh, Entonces, bueno, eso. Un saludo a la familia de Miguel Ángelo. Bueno, no creo que haya tenido hijos. No, ¿Dijiste ¿Poblete, Poblete o no? ¿Pobleta? Miguel á n g e l Poblete.、Delante? Miguel Ángel Poblete. No sé, Miguel Ángel, si saben quién es. Pónganle Miguel Ángel. ¿Qué otro Miguel Ángel hay? Nadie. <risa> él nomás, el único, el que se le parecía a la Virgen. Vamos primero con Dan Lezak vs Scrubus o Pip. Este disco está filetoso, está muy bueno, escúchenlo. Muy, muy bueno. Cómprenlo, cómprenlo, paguen dinero por él. Como nosotros. l a canción Fixed del disco Angles. Scrubus o Pip, ¿cuál、uh, es tu opinión de hip hop UK? Ah, bueno, no creo que haya tanta cosa que está pasando. Hay mucha cosa, no se me olviden, hay muchos amigos, pero muchas p e o n a s están haciendo la misma cosa de nuevo y de nuevo y justo se vuelve un poco m o n ó t o n s o It messed the beat up and t h a t s what you think, Dan Lassac. Ahaha! Ahahaha! Ahahaha! Dan Lassac, s c r o o b e e s p i p Fixing hip hop. As best we can. Hip hop is arse. I think another pop hit, p l e s m a r t Take it back to the star like how a rest of Rakim use passion and heart. Hip hop is art. I'll make another pop hit, be smart. Take it back to the star like how a rest of Rakim use passion and heart. Now don't get me wrong, I ain't dissing Dizzy Blast.、So、I'm just using this beat as a single example. Was the first big hit of its kind in the pop class. p o u g h t a lot of shit with profit in mind, not heart. Channel U's full of... Do y o think they should all have...、You? Prancing about like they're the next big thing. Cause their cousin's got an angel that h e y make Darryl conceive. These kids getting above their station and saying, They're a vessel from which a higher power's conveying. My lyrical content is a miracle concept.、So、my name is Scroobius Pimp. I say, fuck all that nonsense. a n e i r lyrical prognosis is like spiritual osmosis. a n that everything they say evaporates into boats. It's a joke. And that's not g o n n even find one quote w o r t h u s i n g as a reference or even as a footnote. Most of these kids could get their guns out and kill me. But how many got the skill to inspire and through me? I got a hoster, I keep biscuits in it, she worries into your brains leaving big fat blisters in it Who am I better than, I'm better than I used to be, I'ma keep on getting better, so you better just get used to me You think that's a cop out, you hear my point truthfully, cause trying to start, this is how you should b e If your only goal is to be as good as Scooby r as Pimp Then as soon as you achieve that, your s t a n d a r d s will slip If your only goal is always to improve on yourself Then the quest is never o v e r no matter how big you r w are Hip h hop is a r s I'll make another pop hit, be smart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 a e t s keep hope s e a r t s Make another pop h e be smart. Take it back to the start of car, rest a rocky u s e passion and hearts. Keep hope h e a e a r t s make another pop h e be smart, smart, smart. Take it back to the start of car, rest a rocky u s e passion and h e a r t Deberíamos haber sido, pero no éramos. No. Tampoco era Aravena, p o r s u e pensaron la... que era él. No, pues, Aravena, un saludo a Aravena, un abrazo afretado. El alma de la fiesta. El nuevo guardia de Aravena. <ríe> oh, q feo, ¿eh? hasta, el, hasta el público se ríe. El público se ríe de Aravena. Aravena. ¿Aravena nos escucha o no? No. Bueno, si nos escuchaba, ya no nos va a escuchar más. No, no nos escuchaba. No nos escuchaba. Te lo aseguro. Escuchamos en la incompetencia radial:、ah. Dale Sack versus s c o o b u s Pip, la canción Fixed. And t h e n Hércules a Love Affair: Raise Me Up. Es su disco, Hércules a Love Affair. También está muy bueno ese disco. Está bueno ese disco del、mm -hmm. sello Modular. Está como bailable. Sí, pero. No, qué, es, es, es,、eh, es, es, es como cuático、bueno. que ustedes escucharon la voz, así es como. Una voz como exagerada, no sé, como bien rara, pero. Te está encontrando、Hola. a todo exagerado a Jack Nicholson, la voz. También, súper e x c e l e n t No, es que podría haber sido como, de repente, esa voz podría estar a la risa. Pero a mí me pasa que de repente hay cosas que deberían no gustarme y me gustan más. No sé por qué pasa eso. ¿En t o d o á m b i t o En t o d o á m b i t o <risa> Haga su análisis psicológico de Mauro Bocanegra. Sí, invitamos a todos. Y c o m é n t e l o en el blog. En el, a el blog. Incompetarnos a <risa> dial.blogspot.com. Empezaron las campañas. Las campañas. Por las elecciones para alcalde el y concejales. Estas son las elecciones más emocionantes desde el retorno de la dictadura. De la democracia. Sí, ¿por qué son tan emocionantes? Porque no sé, he visto como mucha gente en la tele hablando de esto. <ríe> es un indicador claro para mí que. ¿Puedes decir esto... es que hay más gente hablando de esto que para las elecciones presidenciales? s í no, no sé. Es que ahí se me quemó la tele en las campañas. No sé ni quién salió presidente. Pero me pueden informar, me envían un mail a Incompetencia Radial Arroba c m a y c o m Oye, Mauro, ¿quién y va a alcalde por tu comuna? ¿Qué pasó con los regalos que ustedes hacen? Hoy estamos hablando de otra cosa, ¿qué pasó? y a m a n d ó un correo. Oh, oh, no, va no va a venir más el público, no va a venir más el público, lo está espantando, por Mauro. Lo está s pegando en e l b r a z o dolorido.、Oh, colorido. No merece. No merece, s e d <risa> i c e hablábamos de los alcaldes y concejales. Por... Ah, n、no、me pregunté, necesito、sí. una pregunta. r e p í t e q u é alcalde hago por tu comuna? No te voy a preguntar, p o r los concejales. Los candidatos: s a l a q u e t y Rabinet. Y alguien más de b i e por o Y alguien más, pero es que estos son los que tienen más c o c h i n a en las calles. Entonces s o los que a uno e le q e d p u publicidad, tú sabes. Oye, la gente、uh -huh. quiere saber por quién vas a votar tú Mauro que estás inscrito en los registros electorales desde de la dictadura. Voy a ver cuál es el que no, el que no conozco todavía y、ah. tiene más posibilidades que cualquiera de los dos. Ah, está difícil. Está difícil, está, está complicado la votación en Santiago c e n t r a s a l a q u e t e está en la Florida? Parece que está en la Florida, Salaquets. Yo hace un tiempo atrás ¿caché? Así, empecé a ver como la, la, las propagandas, unas、ah. gigantografías que tenían una z e t a decía pronto en Santiago, yo no sabía de qué h a b l a b Ana. Ya, del zorro. Pero, no sé, yo e r a la z e cae... t a del zorro? Era, era como la z e t a del zorro. <risas> yo decía, ¿por ¿qué quiere decir esto? No, cachado.、Uh -huh. Tiempo después caché que q u era e Salaket, pronto en Santiago. Y ya esa campaña me parecía muy inmensa, y después caché que. Rabinet contestó y apareció una R. <risa> n、nah. Yo decía que vuelva. R. Como. Un... Ah, í no, no tenía ni sentido. No, no, era la r. r de marca registrada. Sí, no,、sí. Era como la R como en c í r c u l o y salía como marca registrada. Que vuelva. Ah, marca registrada. Ah, viste, te comiste ese dato, con Mauro. Ya, yo nunca caché que era de marca registrada. Cómo,、no、de hecho, en ninguna、ojo. parte leí que d i j era marca no, registrada. a、sí, No, q u e d o lo vi hacer poco, hace poco puede ser como de todas las últimas? Ya.、Policía. Ah, pero el que anda n ingenioso. Sí. ¿A, a, ¿A ti, que tú trabajas en esta empresa multimillonaria, nunca le has mandado a hacer propaganda? No, afortunadamente. Ya. Una vez, hace mucho tiempo, cuando yo estaba, como dicen, entre trabajos, o sea,、ya. estaba cesante,、eh, me ofrecieron hacer la página de, de、ah. la VIN. Ah, de, de Francisco Lavín, ¿no? No, de, del otro Lavín. De Joaquín Lavín. De Joaquín Lavín, el tío. ¿Y el papá、pues? de Francisco Lavín? Sí.、Oh. Igual. Igual dije que no hundo eso. No. no. ¿Y no o por qué? ¿Por principios o por la paga? ¿Cachaste cuánto pagaban、no? Pagaban bastante bien. Teniendo en cuenta que yo no recibía nada, ni un sueldo en ese momento. <ríe> en ese momento, un plato de porotos era bienvenido. No, creo que justo después encontré trabajo, así que. Ah. A ver, pero ¿cuánto?、Va? ¿Se puede decir? Sí. sí, yo creo que sí. Quiero que pagan como 400 lucas al mes porque hay que mantenerla después. Ah, pero igual era bueno. Claro, o sea, pero no era solamente eso. Igual tenía que trabajar en otros proyectos. Pero era como.、Ya. Principalmente para trabajar en la página de Joaquín Lavín. Que era otro proyecto de b r i g a d i s t a s pintando muros. Claro, yo creo que eso <ríe> va a ser divertido.、Si、es. viva, viva el、razón? cambio. Viva el a m b e verdad, era de ese tiempo. Así que h a s o con los alcaldes. Así con los alcaldes. Pero donde hemos、no, el no tema. A... Ya no se redondeó.、Pues. Encuadrémoslo. Bueno, yo creo que ya cacharon de que si no voto por el Por el tercero, será por el colorín. <risa> se parece a Marcelo,、man. realmente se parece a Marcelo de c a c h u r e o Pero hay otro que se parece más a Marcelo por uno de la UDI, Melero. Ah, no lo cacho,、man. a lo mejor le juega a favor que se parezca a, a Marcelo c a c h u r e o La gente va a decir, oh, Marcelo c a c h u r e o también, que mi hijo l、claro. e pasaba n con él. Claro, epidemia concejal. <risa> ya, p m o s Vamos a la música. Vamos、ah, bueno, o a la música.、No、eso, Vamos a la música, claro. <risa> Lady Hulk. ¿Qué digo yo? Dusk Till Dawn. s e r í a Tengo problemas con la doble. n y plácida leyenda. ñ o s c a r a n d o la tierra gritó una lombriz. Entonces fue cuando por primera, vi, por primera vez vi tan de cerca una criatura así, tanto así que en sus ojos vi, vi, sus ojos, vi, vi el principio del fin. Y parecía tan distante como la profunda tierra de mis raíces. Todo Depende del agua y del sol, dicen, dicen, salió el sol. Y cuando el sol sale se esconde el grillo. Yo lo conozco, e s が、i l l が、vive debajo del ladrillo. No le gusta ser visto, no se haga la loca, dijo el z á n g a が、o a la reina, la más bella. <r isa> muevasé que no tenemos todo e e n m s t o el día、día tras día, una mosca suicida se arroja sobre la misma tela. Pero yo creo que la araña es su amiga y la aconseja: ケッケッ <¿Qué? S 1>、viva la vida! Pero yo creo que. No confío, sin prejuicio yo la miro. Admiro su poder defensivo en caso de amenaza. Si es que algún zapato asesino no la aplasta, ahí estaba yo presenciando el acto más insólito: inocencia infantil, atrapar bichos y partir, obligar a combatir, torturar al ganador hasta morir. Su hogar destruir, simplemente por estar ahí. どうもありがとうございました。 7 dedos te llevaré hasta el cielo。 ¡Uy! ¿Cómo lo hemos pasado en este capítulo aniversario? ¡Como el hoyo! <ríe> ah, no pueden decir que fue un capítulo igual a d o s anteriores. No, sí lo pueden decir. Sí, sí puede pueden. Págle malo todo.、Eh, estuvimos escuchando anteriormente la incompetencia cacarrial <ríe> Lady, Lady Hawk. Con la canción Dusk Till Dawn. Y, y después、luego. escuchamos a la agrupación chilena compuesta por tres músicos, un DJ y un MC, ¿Cómo asesinar a Felipe? O Se l l a n、uh, a solamente ¿Cómo asesinar a Felipe? Todo lo que dije antes no era el nombre de la banda, por si acaso. Por si acaso. Con la canción En el Jardín, del Edén, de su disco, ¿Cómo asesinar a Felipe? Ah, trae el número 9. El disco, si no me equivoco, lo encuentra en las tiendas especializadas de hip hop del Eurocentro, por ejemplo. Por ejemplo. Hay una tienda que tiene la Anita Tijux, que es donde también debe estar. Sí. Sí, pero no sé dónde está la tienda. <risa>、eh, se acabó de incompetencia, la i n competencia variada. Se acabó por fin. Pucha, saludo a Mauro, su cumpleaños. Saludo a Mauro. No mencionamos, tú, sí, pero tu cumpleaños se mencionó en el capítulo anterior. Yo creo. Sí. Ya. Ahora,、eh, ¿qué vamos a escuchar?、Pú? Nos vamos con la canción de The Raptor, No Sex for Ben. e a canción fue producida por, por el no sex, no sex productor、drama. de las estrellas Timbaland. Timbaland. Timbaland,、pú. alguien dijo que este tema era mejor que todo el Pieces of the People s <risa> <risa> í、sí, demos nombres, pú, ¿Eh? demos nombres. Es otra gente exagerada, como ha sido el día de las exageraciones. Un saludo a Gabriel. <coughs> Muy exagerado. <risa> ya, po. Así que este fue en competencia real número 50. ¿Por qué no dijiste el apellido? Pinto. <risa>、oh. Un Oye, saludo a él. Buena onda.、Eh, eso, fin de competencia real. Nos vemos después con el 51. Donde todo esto va a cambiar. Todo, cambiado, <risa> todo cambiará, po. No vamos a adelantar cuáles son los cambios. No, para nada. Pero vienen los cambios. Sorpresa. Ya. Chao. Chao. Chao. v a y a s al demonio. Los odio. Uno, d o Three, here we go. One, two, three, here we go. Ben Rama, trash people. No sex n o sex, t h Ben Rama now. Ben Rama, trash people. No sex n o sex, t h Ben Rama. Ben Rama, he's trash people. No sex n o sex, a b a n o r a m a now. b a n o r a m a trap p e d people, enough sex. Sex a bad ramen eye, cheap faker, cheap, cheap faker. Looking like a f a r man. off the bacon the now Cheap, cheap faker, looking like a poor man's Arthur Baker now. Ben Rama, big Italian lover, tried to snatch a kitty off his girlfriend's mother. We gotta freeze him out now. We gotta freeze him out.